Bueno, en principio, buen día. Gracias por estar acá. Eh, nosotros, desde la Asociación Trabajadora del Estado, llevamos ya varias jornadas a nivel nacional en contra de los despidos, el ajuste y el achique de parte de Javier Milei. En esta ocasión, eh, luego de conocerse ya los despidos masivos... En, a nivel nacional, son 15.000 hasta el momento en todo el país y en nuestra provincia ascienden a 50 los despedidos eh, en, en distintos organismos, no como podemos nombrar el ENACOM, podemos nombrar la Secretaría de Agricultura Familiar, Parques Nacionales, eh, los centros de referencia de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, eh, la ANDI, que es la Agencia de Discapacidad. Eh, bueno, distintos sectores que han sufrido eh, las bajas, como el ANSES, que cerraron tres oficinas, Cinco Saltos, Luis Beltrán y con esa dejando fuera a sus trabajadores. Eh, bueno, son distintos organismos, decía, eh, que están sufriendo este ajuste y que, por supuesto, nosotros pedimos la pronta reincorporación y el cese de los despidos, ya que el propio presidente Milley expresó que va a despedir a 70.000 trabajadores, o sea, dejando sin Estado al país. ¿Cómo está siendo el tema de la justicia? no Porque entiendo que también una vez que comienzan estos eh, despidos injustificados para muchos, eh, se empiezan a tomar medidas judiciales, ¿cómo se va a continuar? Bueno, en principio nosotros desde ATE estamos eh, llevando adelante lo que conocemos que es la lucha. Primero la lucha, los, los paros, hemos realizado días atrás eh, una entrada a todos los, los organismos nacionales en Buenos Aires, entradas pacíficas, donde fuimos a ocupar los lugares de trabajo. También estamos realizando medidas eh, aquí en Río Negro, en este momento se está haciendo un acampe en lo que es eh, lo que es seguridad vial, en la ciudad de Cipolletti, justo en el puente, así que también tenemos presencia, amplia presencia de gendarmería y de Policía Federal. Eh, bueno, esa es otra de las circunstancias que también venimos denunciando, un amplio operativo en cada uno de los organismos eh, impidiendo la entrada de los trabajadores que tienen carrera y años y que no tienen la culpa de estar precarizados eh, de, en todos estos gobiernos atrás. Eh, bueno, nosotros vamos a continuar de esa manera, pero por supuesto, nuestro equipo jurídico y legal ya tiene estrategias para realizar demandas masivas y también para realizar un protocolo en caso de despido, pero lo dejamos como una Segunda parte, primero nosotros queremos encauzar la lucha de todos los estatales. Y hoy el día, la presencia aquí afuera de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, saben ¿tienen información sobre algún despido aquí o intención de despido? Bueno, hasta el momento han llegado cuatro telegramas en lo que es la Secretaría de Trabajo en Viedma, en toda la provincia ascienden a seis los telegramas en el sector, eh, pero bueno, estamos en estos días claves que es luego del feriado que van llegando notificaciones, notificaciones que también este gobierno la han realizado vía WhatsApp, vía mail, eh, que no queda muy claro también lo, los método que están realizando, pero lo cierto es que la gente queda sin trabajo y sin poder continuar cobrando su sueldo mensual. Eh, Rodrigo, te iba a preguntar un poco sobre eh, cómo cómo ves la situación a nivel nacional, lo acabas de decir, pero desde ATE, que bien lo decías, viene hace mucho tiempo ya en la lucha, desde prácticamente el día 1 entendiendo que eh, el gobierno nacional no va a convocar a una instancia de diálogo. ¿Están pidiendo un paro general? Bueno, por supuesto, le hemos expresado a nuestra central, la CTA Autónoma, también a la central de los trabajadores y por supuesto a la CGT, que necesitamos un paro de, en unidad y un paro general en todo el país. Eh, es lo, lo que más va a repercutir eh, contra estas políticas. En el mientras tanto, desde el día 1 desde el minuto 1 como vos decías, bueno, ATE ha tomado esta bandera y estamos batallando estas políticas como lo hemos hecho siempre.